MUNDOFONÍAS fonías Fingi, nu făi. Că vii viare, că Inganno giallar sava Che un sola Car Biblia are Car Biblia are Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 21 emisoras por todo el mundo, principalmente en Europa, América Latina, el Caribe, etcétera, etcétera. A partir de la semana que viene serán 22, así que saludaremos a nuestra nueva emisora amiga que redifundirá Mundofonías, adelantamos que también como unas cuantas más desde tierras mexicanas. Y bueno, pues el inicio de la edición de hoy está dedicada a músicas que... Que nos llegan desde la República Checa el sonido enérgico de este grupo llamado Chunky Shu es el que abría el programa con esta pieza Habib Diaré Músicas que ya nos suenan de meses anteriores, de discos anteriores, que vamos a repasar en algunos minutos aquí en Mundofonías y que irán seguidas también de músicas nuevas, editadas en la República Checa a través del sello Indies. Vamos a continuar con otro grupo que nos fascina en muchas de sus producciones. Un combinado de violonchelos y de voces, también con algunos otros elementos añadidos, pero ese es el fundamento de Tara Fuki. Żymy dwoje wyprezes, dopóki muzyka gra. Stukasz cicho prosisz, to ty w sercu świetnosisz, to ja przez ciebie patrzę na świat. Tres mujeres, tres voces, tres violonchelos. También algunas aportaciones musicales más, como habéis visto en este tema. Es la propuesta sonora de Tara Fuki en este tema Slonechko, por ejemplo, que estamos escuchando música de la República Checa. Seguimos escuchando sonidos de ese país, enlazando con las tradiciones de aquellas tierras, pero también desde una perspectiva creativa y contemporánea. En este caso nos llegan las canciones de Jana Vekrova. Hace mi abrani se llama esta canción. Vozes dopadne pár těžký, fran postene platene skuz tam. Vruzii dopadne pár tiștích vran, po stiňe tam, Kde tává, kde tává poplakaný sníh. Až mě vraní mrtvice, posype dvorek peřím o Jen padí do rinci, oba to nekvídu na spírat na do řinčí o betonek nazbírat na nasbírat na oșkubání, de tává, de tává popadaný sníh. Po lívku horkou zvránat cerká můj starej, předříví nejradši. Polivku horkou z vrana cerca moy staray, Polivku horkou z vrana cerca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 seguido con más músicas checas en este caso a través de un grupo ya de larga trayectoria Javelcon, esta pieza se llamaba Papi Rondó, músicas que siguen saliendo de la factoría del sello Indies, Indies Scope Records vamos a continuar ahora con más músicas de este sello pero en este caso con novedades discográficas estrenos en este programa por ejemplo aquí tenemos la nueva propuesta de este grupo Gypsy.cz Lásco, lásco prosím nechoň pryč, už nikdy víc. Každý další den a hodinu, každičkou vteřinu bych s tebou chtěl být. Jenže ty musíš žít, musíš taky trochu žít, nechci se soustředit, ale to nejde. Po mi tví vlasy všude jsou, leži všude po mnou, Ty tví vlasy všude jsou, leži všude po de mnou, Čaje tví vlasy všude jsou, leži všude po mnou, A ty tví vlasy všude jsou, tak jak mám sakrá zapomenout. Hopa! Și řeším, ce ți asi teď ți ce-ți, na ți myslíš a ce-ți, na tebe mluví cizí. ce-ți, ce-ți, ce-ți, ce-ți, ce-ți, ce-ți, ce co máš v žilách. Ne, ce myslet na svět. Ale to nejde když ce Tvi vlasy všude jsou, ležej všude pode mnou, ty tvý vlasy všude jsou, ležej všude pode mnou, čajet tvý vlasy všude jsou, ležej všude pode mnou, a ty tvý vlasy všude jsou, tak jak mám sakra zapomenout. Hopa! V duchu tvoie jméno a vzduch chýbám, měl bych malovat, ale chci milovat. A tak se na tvou fotku upřeně. Celou noc dívám a želem zpívám, tvý vlasy zpírám. Ze Země ne země. V podstatě to sebe destrukce. Când ești pe pământ, mi všude i ležej unde sunt, leșești, Ty sunt, vlasy všude sunt, ležej i ești, unde sunt, leșești, vlasy všude leșești, ležej sunt, leșești, unde A ty tví vlasy všude unde tak jak mám sunt, Es la música de Gypsy.cz, su nuevo disco se llama Upgrade, es decir, algo así como subir de nivel. Un grupo que combina elementos de la cultura urbana, también del hip-hop, con también sus raíces propias de aquellas tierras. Ellos vienen, como digo, de la República Checa. De hecho, eso de .cz es la extensión en Internet, el dominio en Internet de la República Checa. Continuamos con una novedad, en este caso muy, muy, muy reciente... Tan reciente como que en la fecha de elaboración de este programa todavía no se ha publicado. Es el nuevo disco de Bragas, con dos AEs, este grupo fundamentalmente femenino de la República Checa, que gusta de indagar en tradiciones musicales, principalmente europeas, aunque el título del nuevo disco está en árabe, Yalla, es decir, Vamos... Tradiciones como, por ejemplo, la música sefardí, la música gallega, también en este disco incorporan una canción, músicas también del este de Europa, de diversas localizaciones, como esta pieza que escuchamos a continuación, Bilbil Pile, una pieza de la tradición serbia.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 Cintra si la lira, mandora, pandora, rota, salterio, dulce, mai un cuar O crota, no, los cipa, los dubai, albaca, tromboli, dulzaina, flauta y pandero Cintra la sistro, giga, zanfoña, la museta, vihuela y corneta violada, u, trompeta, campana, rabel y tambor Por si las moscas lo repetir Cintra si la lira, mandora, pandora, rota, salterio, dulce, mai un cuar Ken zimbalos nubai albo cat unponi dulzain a flauta i pandero, Tito la sistrojí zanfoña daula museta bibuela y corneta, viola la u campana, capaa rabel i tamor I un gra. Vă mulțumesc que Puedo ayudaros una y vă ajuteți și altă carina, dar buca, dulzaina, Orgadon, reverin, Alba i ta organistru, filula en ocho, Pelo alea, hemos continuado con el universo musical y poético tan particular de esta propuesta de Caballero Reinaldo y el visionario de Lupa ellos son estos dos personajes realmente Luis G y Manuel Macía se juntan para hacer estas canciones, ya sabéis, si necesitáis cualquier instrumento, a qué desván tenéis que acudir, y esto formaba parte de su disco, penúltimo disco, Nuevos Testamentos Antiguos, el desván de los instrumentos. Y vamos a estar un ratito con estas propuestas musicales agradeciéndoles también que nos hayan hecho llegar sus tres últimos trabajos para darles un pequeño repaso aquí en Mundofonías, Caballero Reinaldo y El Visionario de Lupa. Nos vamos ahora con una pieza del disco anterior, un tema instrumental, El Pícaro Bufón. Reyes y arrieros, sátiros y princesas, nobles y vasallos, frailes y meretrices, sírvanse vuestras mercedes todas de acercarse a contemplar la última creación del bardo iluminado, vuestro caballero Reinaldo y el sin par visionario de lupa. Así presentaban este disco en el año 2011 cuando fue publicado Caballero Reinaldo y visionario de lupa, el disco nuevo Romances Antiguos, del cual escuchábamos una pieza instrumental, el pícaro bufón y continuamos con otra más una con letra en esta ocasión descansad en paz us from the sky Un universo musical y textual de Caballero Reinaldo y el visionario de Lupa hemos oído piezas de su disco penúltimo y antepenúltimo, nuevos testamentos antiguos y nuevos romances antiguos, y ahora vamos con el último, que lleva por nombre Biblias, Corinas y otras fanfarrias. Escuchamos esta algarabía.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 por la mañana Me la plaza Cuba encanta, hijo. ya va ta ta ba me La caña no te ca Toma esto yeah, ca Y andas en la barca Me coge o el barquero La niña bonita No paga un dinero Que esta bonita Y que te va a pagar Y que el barquero No es listo ni nada ya. Yeah, yeah. Hemos continuado en Mundofonías y ahora con estos sones flamencos. Sones flamencos pero de ida y vuelta. Era una guajira, si tú me cantas la caña, uno de esos cantes de ida y vuelta con elementos flamencos que viajaron a América y que después retornaron con la cara cambiada y con el aire cambiado desde América hacia tierras hispanas. Hemos oído la música de Calaita Flamenco Son y con ellos hemos regresado al futuro, porque este disco va a ser publicado a finales del mes de abril por el sello británico World Music Network, a través de su filial Riverboat Records. De hecho, en este grupo se aúna gente de tierras españolas, sevillanas y trianeras para más señas, como el cantador Chico Pérez, y gente también británica, como Glenn Sharp, a la guitarra, guitarra flamenca, Gente de esos dos orígenes se juntan en esta interesante experiencia cuyo nombre es Calaita Flamenco Son. Y continuamos ibéricos, aunque también con algunos guiños al este de Europa con la música de este grupo Bonaval. Pues ahí teníamos la música de este proyecto llamado Bonaval, a cargo de tres intérpretes, tres músicos Ya de larga trayectoria en el folk hispano, gente como José Escudero, Juan Antonio Negrete y Manuel Negrete, con grupos que nos remontan hasta los años 90 como Libredón y otros como Gaida. Este es su proyecto Bonaval y su disco Talasodanza, músicas del Mediterráneo. Talasodanza, es decir, danzas marítimas, piezas como la que hemos escuchado se incluyen en esta grabación. Senderos nómadas y también referencias marítimas y folk ibérico nos acerca el siguiente grupo samarúas es uno de los nombres que los canteros se daban en algunas de sus crípticas jergas para llamarse a sí mismos pues aquí están tallando músicas estos jóvenes gallegos samarúas con un par de piezas musicales que nos va adelantando pues el potencial de este grupo vamos a escuchar una de ellas redeiras dedicada a la gente del mar de la costa de Morte, de tierras gallegas proyectadas sobre el océano atlántico Ahí teníamos la música de este nuevo proyecto gallego que todavía no tiene plasmación discográfica pero que ya se asoma por aquí por Mundofonías, Samarúas es el nombre del grupo, Redeiras, la pieza que acabamos de escuchar y bajando un poquito por la fachada atlántica de las tierras ibéricas nos trasladamos de Galicia a Portugal para despedirnos con otro proyecto musical desde ese país. Las Tres Marías. Esta pieza pertenece a su nuevo disco Bipolar que nos presenta esta banda de tres mujeres portuguesas. Se llama Musa y con ella despedimos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, aquí nos tenéis en vuestra emisora favorita que puede ser cualquiera de las 21 o dentro de poco 22 que nos emiten a lo largo y ancho de Europa y América, también os tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y por supuesto a vuestra disposición en el correo electrónico radio arroba mundofonías.com Mundofonías es un programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se despide hasta la próxima edición. Salud.